Las 4 de la tarde, el sol brillaba por lo alto y el hemiciclo a Juárez de la Ciudad de México comenzaba a ser testigo de la multiculturalidad de mujeres que se reunían para dar inicio a la marcha por los derechos de todas las mujeres, en el marco de las actividades de la 17 Conferencia Internacional sobre VIH-Sida. Bajo la consigna, todos los derechos, todas las mujeres, interpretado en diferentes idiomas, daba comienzo e l recorrido de las mujeres de todo el mundo, exigiendo sus derechos rumbo al corazón de México, el centro histórico de la ciudad.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 Marcha daría comienzo a las 5 en punto, encabezada por la periodista Lidia Cacho, Malou m i t c h e r del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, n i s a Picasso de la Comunidad de Mujeres Viviendo con v e h Sida, representantes de África, Tailandia, Chiapas, Oaxaca, seguidas de mujeres de todas las naciones. Mientras el contingente de mujeres avanzaba y transmitía su furor por donde pasaba, más de una veintena de periodistas las acompañaba, encapsulando paso a paso el momento. Las exigencias eran muchas, pero las resumía en la consigna: todos los derechos, todas las mujeres. All right, all women. Después de dar la vuelta por Palacio Nacional, quienes encabezaron la marcha se dirigieron a las mujeres, exhortándolas a seguir en la defensa del respeto de sus derechos humanos. Informó Miriam González de Radio c i u a más noticias,、Sin、más noticias, p r e s e n t e la decimoseptima conferencia sobre v i h s i a